Jeremías capítulo veintidós. Así dijo Jehová, Desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di, Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, Y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, Porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salom, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar adonde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas. Y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de v e r m e l l ó n ¿Reinarás porque te rodea de cedros? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ¡Ay, hermano mío! Y ¡ay, hermana! ni lo lamentarán diciendo: ¡Ay, señor! ¡Ay, su grandeza! en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de j e r u s a l é n Sube al Líbano y clama, y en b a z á n da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son d e s t r u i d o s Te he hablado en tus prosperidades, Mas dijiste, No oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás, y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está de parto. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joasín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia y en mano de los caldeos. Te haré llevar a cautivo a ti y a ti. Y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos con toda l alma a anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, tierra, tierra, Oye, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá.